Les decíamos, en nuestra quermés vamos a saludar a Néstor Buzo, eh, que es uno de los principales referentes del Foro Argentino de Radios Comunitarias y eh, tiene ese esa trayectoria vinculada a la comunicación que te contábamos. Néstor, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, lo mismo decimos. Eh, ¿Dónde estás en este momento físicamente? En este momento estoy en La Plata, Ajá. pero y... yo soy de Viedma claro. habitualmente estoy en Viedma. Ahora por... Una cuestión familiar, estoy en la casa de mi papá. Bien. Eh, te hacemos primero una pregunta bien coyuntural. ¿Qué crees que significa la designación de Silvana Giudici como eh, titular de ENACOM? Bueno, en cuanto a políticas no creo que cambie mucho, pero bueno, Silvana Llubes se convirtió un poco en un símbolo, en la principal opositora y operadora en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en, en la época del debate, en el 2009, eh, y ha siempre sido una defensora de los intereses del Grupo Clarín, muy ligada al Grupo Clarín, así que bueno, este... Eh, de Godoy, el, el anterior presidente, era un hombre del macrismo puro, podríamos decir, es decir que siempre había acompañado a, al presidente Macri. Eh, Silvana Giudice es una eh, directa representante de Manieto y del Grupo Clarín. Bien, eh, ¿y vos decís que en, en lo político o en la toma de decisiones no puede variar mucho? No, no creo que uh -huh. varíe mucho porque la política de comunicaciones del gobierno nacional eh, ha favorecido a los grandes grupos, particularmente al grupo Clarín, permitiendo las fusiones, la concentración en el control de las comunicaciones eh, es un directorio en el que hay este, bueno distintos perfiles pero todos identificados con las políticas del neoliberalismo, de la privatización del, del, del negocio de la comunicación ellos entienden en la comunicación es un negocio y nosotros creemos que la comunicación es un derecho humano. Eh, y, y esto esto es lo que divide aguas, digamos, dentro de estos que piensan la comunicación como negocio, algunos están más identificados con unos grupos empresarios, otros con otros, pero esa es una pelea interna de ellos, eh, en todo caso. Eh, y, y lo llamativo es que Silvana Giudice fracasó en la misión que se le encomendó eh, con el decreto que destruye la ley de comunicación, el decreto 267 de diciembre del 2015, le encomendaba a una comisión presidida por Silvana Giudice la redacción de una nueva ley de comunicación, la ley de convergencia le llamaban, le dio 180 días para redactar ese proyecto de ley, Eh, no lo hizo, le dieron 180 días más, eh, tampoco lo hizo, dijeron que se prorrogaba 180 días para consulta, el proyecto nunca se conoció, después otros 180 días, no sé para qué otras consultas. Lo cierto es que no hubo proyecto, trascendieron algunos borradores de algunos integrantes de la comisión, pero no hubo un proyecto de ley de convergencia o nueva ley de comunicaciones que incluía los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones eh, nunca ese proyecto se conoció nunca fue presentado al congreso y después apareció un, un proyecto que llaman ley corta con algunos aspectos solamente eh, lo que lo que lo único que hace eh, si, si eso se convirtiera en ley es consolidar Eh, el, el, el, el el libre mercado en materia de comunicaciones, digamos, y, y el proceso de concentración. Así que, bueno, lo que hemos vivido todos estos años, eh, estos dos años y pico, dos años y medio casi, de gobierno eh, de Macri, es la destrucción de la ley que garantiza derechos para todos los ciudadanos y el facilitar y promover a través de decretos y resoluciones los negocios de unos pocos grupos económicos. Néstor, Cintia, te saluda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Eh, hablabas recién de la posibilidad de esta de, de que se vote una ley corta, una ley que permite la concentración de medios, o que permitiría la concentración de medios, y digo, ¿qué posibilidad existe de que eso finalmente ocurra eh, y... Eh, de qué ¿Desde qué espacios podrían eh, venir las resistencias eh, a, a, hacia esa ley? A ver, te escucho, perdón, te escucho sí, muy, no, muy eh, bajo. Sí, no, me parece que soy yo sí, con el micrófono. El a ver, ¿ahí? ¿Ahí ahí me escuchas bien? Sí. Ahí te escucho un Bien. poquito mejor. Bien. Eh, recién, eh, bueno, eh, retoma un poquito, ¿no? Eh, ¿Sí? Hacías me, hacías mención a, a la posibilidad de que se de que se trate y se vote la ley corta, esta ley que permite la concentración de, de medios aún más. Eh, sí. Digo, ¿qué posibilidad hay de que eso efectivamente suceda? Y por otro lado, ¿desde qué espacios eh, se... Eh, van a estar las resistencias, porque una ve que, que, que no hay demasiadas salidas ante estos embates. Yo, yo no creo que el oficialismo tenga mucho interés en dar el debate sobre comunicación, porque están resolviendo sus negocios eh, a través de decretos y resoluciones. Así que no creo que haya que, eh, digamos, gastarse demasiado en el debate sobre el contenido de este proyecto de ley que lo único que hace es liberalizar, es decir, poner en el mercado la cuestión de, del, de, de, de la comunicación como una simple cuestión de mercado, este no creo que a ellos les interese mucho eh, abrir el debate, dar la discusión, poner muchas energías sobre esto, porque ya están acomodando sus negocios, digo, por decreto y por resolución, así que no creo que este proyecto presentado en el Congreso tenga muchas posibilidades de avanzar, de ser debatido y menos aprobado, porque eh, cuando se abre la discusión, digamos, inmediatamente surgen algunas cosas básicas, fundamentales, como esto de el derecho a la comunicación, de cómo evitar la concentración. Fíjense, en abril del 2016, a poco de iniciado el gobierno, estuvimos eh, junto con otras organizaciones, yo representando a Farco y a la coalición por una comunicación democrática eh, en, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y denunciamos ya este proceso que estaba en sus inicios. Y la Comisión Interamericana, a través de su, pro, de su presidente, el, el comisionado Aranguren, le preguntó a los representantes del gobierno qué van a hacer para evitar la concentración. Eh, porque la concentración atenta contra la libertad de expresión, así lo dijo en la audiencia, clarito, y le preguntó y le dio la palabra a los a los, eh, a los los representantes del gobierno, que eh, balbucearon, no sabían qué responder, y dijeron, no, bueno, esto lo vamos a hacer eh, porque en 180 días vamos a tener el proyecto de ley, y entonces eh, la nueva ley va a asegurar la, la, la libertad de expresión. Y esa ley ni siquiera se redactó durante el proyecto, con lo cual, este, digo, están en situación difícil para dar cualquier debate. Nosotros, si ellos, este, eh, si, si ellos pretenden avanzar, estamos dispuestos a dar el, el, el debate, a hacer propuestas como ya las hemos hecho, directamente desde Farco o a través de los nuevos 21 puntos de la coalición por una comunicación democrática. Eh, pero eh, reitero, no creo que ellos les les interese eh, avanzar en esto porque en el único derecho que piensan es en el derecho a hacer negocios y en el de facilitar los negocios para los grandes grupos económicos. Y esto ya lo tienen resuelto con decretos y resoluciones. Sí. Néstor, eh, contanos además de, de, de estas cuestiones, eh, eh, ¿cuál es tu pelea Eh, en Río Negro, digamos, desde tus medios comunitarios o de los, las organizaciones de las que formás parte? ¿Qué, ¿En qué están en este momento? Contanos el trabajo cotidiano. Bueno, yo de, soy soy parte desde la fundación de Radio Encuentro. Eh, radio Encuentro tiene 28 años de, de vida. Es una radio consolidada en, en, en nuestra zona, en Viedma y la vecina ciudad de Carmen de Patagones, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, y desde hace un tiempo estamos con un canal de televisión, inicialmente empezó a transmitir en Canal 5, en Analógico, eh, allí con eh, conflicto Eh, o, o, o la Supercanal, el grupo Vila Manzano planteó eh, un, nos planteó un conflicto porque ellos eh, quieren tener el, el, el control a través del sistema de cable, digamos, eh, y entonces tuvimos problemas ahí, eh, pero el año pasado, eh, después de varios años de tramitaciones y, y, y cumplir muchas exigencias, Eh, nos otorgaron la licencia, es decir, ganamos el concurso que se había convocado en el 2015 Nos otorgaron la licencia para un canal de televisión Así que estamos este, en los inicios prácticamente, porque ya hace dos, tres años que, que estamos trabajando en eso Y estamos con el canal al aire, ahora en televisión digital, abierta, es decir, de, de recepción gratuita Eh, para Viedma y Patagones, en el, en el canal eh, canal digital en alta definición en la frecuencia 31.1. Uh -huh. Así que bueno, ese es el trabajo, seguir eh, creando instrumentos que faciliten, que permitan el ejercicio de este derecho a la comunicación. Eh, no solo hay que defenderlo, sino fundamentalmente, como todos los derechos, hay que ejercerlo. Entonces, bueno, por eso hacemos radio y por eso ahora estamos haciendo televisión, una televisión que pretende ser reflejo de nuestra comunidad, en ¿eh? un espejo para nuestra comunidad y con participación de las organizaciones populares eh, de la región. En, en, en eso estoy estoy trabajando este, actualmente. Néstor, hace algunas semanas fue la, la reunión, la asamblea anual de de farco eh, ¿qué, qué conclusiones eh, sacaron después de haber escuchado bueno la realidad de eh, los distintos medios que le integran que son comunitarios cooperativos autogestionados eh, ¿qué, qué, qué es lo que lo que se puede decir de después de esa asamblea bueno eh, a ver ya eh, farco tiene unos cuantos años y está consolidada sentimos eh, que, que es una organización y eh, consolidada, fuerte con identidad, con un lenguaje propio eh, se incorporaron 13 nuevos asociados, Tu eh, tuvimos la presencia de más de 80 radios de las ciento y pico de asociadas. Eh, es decir esta es la primera la primera sensación ¿no? una organización que se va consolidando y fortaleciendo con el tiempo. Eh, un segundo aspecto, la participación de muchos jóvenes de nuestras radios, representando nuestras radios en la, en la red nacional. Eh, es decir, hay un hay un, la incorporación eh, de muchas y muchos jóvenes eh, al, al trabajo de las radios. Eh, trabajo de las radios que es difícil en estos momentos. Es difícil por los tarifazos que hacen que los servicios... Eh, que pagamos, digo, electricidad fundamentalmente, pero, pero bueno, los costos de mantener una radio eh, son difíciles de afrontar, con hostilidad por parte del Gobierno Nacional, porque hay muchas radios todavía sin licencia y que no pueden eh, obtenerla, no hay forma de, de, de, de, de obtener esa licencia, porque no se llaman a concursos, porque todavía está sin hacer el plan técnico, Eh, por otro lado, hostilidad directa hacia algunas radios, el caso de Ocupas, particularmente de la localidad de Moreno, que fue cerrada, clausurada eh, por el gobierno nacional, pero hay eh, eh, problemas similares también en otros lugares del país. Eh, entonces estamos enfrentando un momento difícil. Eh, a esto se suma la, la ausencia absoluta de publicidad de organismos del estado nacional para los medios comunitarios a pesar de que bueno, ponen nuevas exigencias que aún cumpliendo con todos los registros eh, exigencias eh, para ser proveedores de publicidad del gobierno nacional y los organismos del gobierno nacional no otorgan eh, pauta publicitaria a los medios a los medios comunitarios. Es eh, si decir, solo hay pauta para unos pocos grandes grupos eh, de medios particularmente de buenos aires eh, y, y bueno después la radio la otra la otra cosa que me parece importante eh, farco y las radios de farco muy integradas siendo parte eh, de el, los movimientos sociales de los movimientos populares en todo el país así que hay hay un una pertenencia y una identidad con sectores gremiales, con organizaciones sociales, con organizaciones barriales, regionales, organismos de derechos humanos. Entonces, somos parte de ese gran movimiento social en Argentina. Yo creo que, más allá de, de, de algunas conclusiones particulares, estas son la, las características fundamentales de nuestra Asamblea Anual. Bien, Néstor, una última, por lo menos de mi parte. Eh, mencionaste los 21 puntos de la coalición por una comunicación democrática, fuiste parte de la redacción de aquellos primeros 21 puntos, ahora se está trabajando en... en otros 21 puntos en otro contexto. ¿Qué mirada tenés del modo en que se aplicó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Y sobre todo te pido que haya una mirada crítica, no para hacerse el haraquiri, pero sí para ver qué es lo que no hay que repetir de acá en más. Bueno, eh, ahí hay varios planos y varias hubo eh, varias dificultades. La primera, la judicial. No hay que olvidarse que la ley fue judicializada judicializada y eh, prácticamente no pudo ser aplicada en muchos aspectos durante cuatro años. ¿eh? Los dos primeros años eh, por por cuestiones eh, administrativas, después hasta que la Corte Suprema de Justicia eh, dictó una sentencia muy clara reafirmando la constitucionalidad de la ley. ¿sí? un proceso judicial muy largo, increíble, y la, el Poder Judicial paralizó una ley votada por amplias mayorías en el Congreso. Sí. Así que eso es una primera dificultad. Eh, eh, una segunda cosa, diría, la ley fue mucho más allá que el poder real para aplicarla. Es decir, eh, una ley que pretendía asegurar el derecho a la comunicación pero esto implicaba ponerle límites a los grandes a los poderosos y entonces había que plantear esa disputa eh, y bueno ahí hubo ahí tuvimos tuvimos problemas eh, confrontar con el poder real no es fácil eh, y creo que hubo también eh, problemas de gestión de quienes eh, tuvieron la responsabilidad de aplicarla que más allá del discurso no se avanzó demasiado, en la, en, la, en, en la posibilidad de legalizar y fortalecer a nuevos medios de los sectores populares. es decir, había mucha preocupación en los grandes medios de Buenos Aires y se dejó de ver eh, todo el territorio nacional, Eh, para, para fortalecer eh, nuevos medios o, o, o medios que existen pero pero con, con debilidades, había que fortalecerlos, trabajan eso. Yo creo que ahí ahí hubo una deficiencia importante del, del gobierno anterior y, y esto está muy ligado a la concepción que hay de la comunicación en el mundo de la política, es decir, se piensa la comunicación como una cuestión instrumental una cuestión de difusión solamente y no como un proceso eh, de participación popular de, de construcción de, y fortalecimiento de identidad, de disputa y construcción de sentidos entonces me parece que ahí eh, digamos faltó faltó avanzar más con más eh, firmeza, en la, en la aplicación de la ley, aunque eso implicaba eh, altos costos, ¿no? Y entonces tiene que ver con la relación de fuerzas, con la correlación de fuerzas que tenía el gobierno anterior eh, con eh, el poder real, eh, fundamentalmente el poder económico. Y, y ahí la cuestión era difícil y se jugaban este, se jugaban muchas cosas, ¿no? Muy bien, Néstor Buso, te agradecemos el contacto y más vale que si querés agregar algo más, eh, te estamos escuchando. No, saludarlos y agradecerles siempre a disposición para lo que lo que pueda aportar. Néstor buzo eh, desde La Plata, pero un comunicador popular y comunitario de Viedma, Río Negro, charlando acá en la Cermés de los Sábados.